de les desfresses, les màscares la transgressió el carnaval et dona la possibilitat de ser qui en realitat no ets o potser és al revés et dona la possibilitat de ser qui potser ets i llevar-te la màscara que portes dia rere dia en aquesta quotidiana existència però hi ha els pallassos professionals Els clowns Acostumats a Desfressar-se Acostumats a dir aquelles veritats Incòmodes Hereus de la professió de ser bufó Que es reien del rei Eren l'únic que es podia riure del rei Diguent-li les veritats Aquelles veritats incòmodes Que només un professional podia dir Doncs aquests Estan tristos perquè hi ha altres personatges de la vida real que s'estan apropiant del nom de pallassos. Aquests pallassos surten a la tele, surten als mitjans de comunicació i fan pantomimes. Sí, fan pantomimes perquè diuen que arriben a acords que no són de pau, que són de guerra. Aquests pallassos criminals, algun dia se'ls haurà de llevar la màscara. 1984 quanto dou que só porque a rosa preto deu de mim. Ou abri ela que eu quero passar, é para poder desabafar. A jardineira quanto dou porque a rosa preto mim. A jardineira quanto dou que porque a rosa preto deu no quiero la rosa porque no la rosa que no tiene estilos Prefiero la jardinera cariñosa a la floja herosa de los tés cariños O que yo quiero pasar El carnaval abre alas En 1899 las calles de Río de Janeiro enloquecieron bailando la música que inauguró la historia del carnaval carioca Esa gozadera se llamaba O oh, Abre Alas, un maxixe inven invención musical brasileña que se reía de las rígidas danzas de salón. La autora era Chiquiña Gonzaga, compositora desde la infancia. A los 16 años, los padres la casaron el marqués de Caixas fue padrino de la boda. A los 20, el marido la obligó a elegir entre el hogar la música. No entiendo la vida sin música, dijo ella, y se fue de la casa. Entonces su padre proclamó que la honra familiar había sido mancillada y denunció que Chiquiña había heredado de alguna abuela negra esa tendencia a la perdición y la declaró muerta y prohibió que en su hogar se mencionara el nombre de la descarriada. Eduardo Galeano d'artinera quan don tot del jardí, com puc? Ja rosenent que busques a Idò, sí, a Brasil no hi ha només samba, així ho deien els Misèria Companyia en el seu... bueno, el que era crec que un disc com aquest de, de fa bastant d'anys, eh, Mundo Muerto. Bueno, i amb això hem començat el programa d'avui, dia de Carnaval, dia de Sant Calentín, també en diuen, i ha coincidit aquest any tot, i com després vol explicarem, aquí vol explicarem la història d'en Carnestoltes, també li diuen en Cames Tortes. Després vos l'explicarem. Però bé, saludem aquí a, des de sa ràdio a tothom que ens escolti, ja sigui en directe, des de la FM, o ja sigui a través de a la ràdio, en directe o en podcast. Estem aquí, en Larry en els Comandaments, en Raül i en Fede. Bones a tots. Bones tardes a tothom i saludos també especials als oyents de Ràdio 77 i Ràdio Bronca Barcelona. Oi tant. Muy buenas tardes, aquí otra semana más. Eh, pues ya, como tú has dicho, en un San Valentín un poco carnavalesco. <risa> hoy eh, puede un día para, para festas inoblidables. Sí, podría ser. Sí, sí, sí. ¿Tenéis preparado una y vosotros ya? Yo sé de algún que está hoy en los estudios que va a estar disfrazado ahí, pero yo creo que lo podemos encerrar un poco más. En van, vale. es Mira, este sábado, bueno, mejor dicho, este fin de semana vamos a empezar un poco cañeros, tío, porque justamente hoy me he traído pues un baúl bastante suculento de hardcore punk americano. ¿Cómo lo has entrado por la puerta? Es que no pasa eso. No, me ha costado. ¿eh? Oh, me ha costado, pero bueno. Yo creo que tendrías que hacer una selección en casa y así no tienes que pasearlo cada sábado. El es que venir con la pickup siempre <risa> <risa> es bastante... Bueno, la pick o lo que sea es costoso, es costoso. <risa> la verdad es que sí. Llévate ya la espalda un poco como molida. A ver, ¿a qué especial Hardcore Punk América? que es? ¿Actual? ¿Novedades? ¿Old school? No, es un poco más bien old school. Old school, Muy bien. Me gustaban claro, así. Y además que justamente ayer, que era viernes 13, para muchos americanos es la noche de Jason, <ríe> pues un tal día como un viernes 13, pero a lo mejor no sé si era viernes 13 en, ese, en esa época, el 13 del 2 del 61, pues nació un personaje que después se hizo... Uff, totalmente bueno pues muy mítico y laureado en según qué conciertos y que y qué escenarios de, de ahí de Estados Unidos estamos hablando de Harry Rollins Ya le ha caído 54 atacazos al, al personaje este. Que después hizo también sus pinitos en, en el cine. En una película que todo el tiempo estaba detrás de los de los malos. Él hacía de bueno. <risas> y incluso hizo sus pinitos como Spoken Word, ¿no? También, así dando sí. Su, bueno, sigue haciéndolo. Creo sigue haciéndolo, que haciéndolo sigue haciéndolo. Henry Rollins va a estar fin si Mallorca. Fa sí. un sánchez al Festival Alternatilla. Uh -huh. Al Teatro de Josep, uh -huh. uh -huh. a un joctel que se echarra en molde, realmente. Sí, sí, sí. Ahí, uh -huh. ahí estuvo haciendo así, en plan, pues su humor... Sumor, así monolo monologuista. Yo no pude ir a verlo, pero me dijeron que, bueno, que se supiera mucho inglés, así muy muy vulgar americano, pues tenía que estar muy pegado a eso. Pues que arrancamos una banda de Henry Rolling. Sí, empezaremos con la que más o menos empezó en sus pinitos, allí por los ochentas. Duró desde los 81 Estuvo en un grupo allí en Washington que se llamaban... Stave of Alert, o sea, SOA, y vamos a escuchar una canción que se llama Public Defender. pues esto era lo que empezaba ya a ser pues otro cantante más en la escena hardcore punk de Estados Unidos que bueno de este este este single se lo pagó a más eh, Henry Rollins que con una con un sello que acaba de empezar se llamaba Dischord, me parece que se llamaba así, que era de eh, del cantante de de Minor Threat, de Ian MacKaye y lo, lo carismático también de, de Henry Jerry Rollins es que justamente pues andaba también por esa época otra banda pero en la parte oeste americana, en la parte de California, en la ciudad de Hermosa, si no voy mal equivocado, eran Black Flag y claro, en, en Black Flag siempre tuvo un pues Eh, muchas dudas de cantante porque primero estuvo Kate Morris que después ya hablaremos de él, otra banda que estuvo y bueno, y de gira en gira pues siempre pues la gente se subía encima de los escenarios a cantar pues las canciones de Black Flag y tal, entonces cuando llegaron a Washington pues él que era muy fan de Black Flag se subió al escenario, le molaron a la banda como cantaba y se le llamaron de gira <risa> y pa' aquí pa' allá y al final pues Henry Rollins pues se hizo con con no sé si decirlo así, con el liderazgo de la banda de Black Flag. Y bueno, ahí fue desde el año 81 hasta, hasta el 86, pues fue el cantante de Black Flag. Y vamos a escuchar la canción de Black Flag que se llama Reich a ride the to toll Rise above, we're gonna rise above They distort what we say Rise above, we're gonna rise above Try and stop what we do Rise above, we're gonna rise above When they came through to themselves Rise above, we're gonna rise above We are tired of your abuse Try to stop us, it's go no use Our societies are of control. Rise above, we're gonna rise above Think they're smart, can't think Rise above, we're gonna rise above Laugh at us behind our back Rise above, we're gonna rise above I five, catch action, what they lack Rise above, we're gonna rise above We are tired of your abuse Try to stop us, but it's no use Gonna rise we are born with a chance, rise above, we're gonna rise above, and I am gonna have my chance, rise above, we're gonna rise above, we are tired of your abuse, try to stop us, it's no use, rise above, rise above, rise above, rise above. we're gonna rise above. Buah, wow, son tr tremendamente arrolladores, tío, Black Flag. Bueno, y acá como sobra, o sea, el rollo hardcore, hardcore punk gay en Estados Unidos, había bandas que la verdad que verlas en, en directo y ver el público como bailaba y súper agresivos y tal unos contra otros lanzándose de, del escenario hacia el público a veces hay fotos e imágenes que la verdad es que dan como como cosa voy a decir fue la peña que adren en la adrenalina llevaba en el cuerpo para hacer semejantes barbaridades pero la verdad es que están estaban muy cojonudas sí pues sí y i jo crec, bé, bueno, aquest era Rise Above, eh, hey. una cançó que apareixia al seu primer LP, Damage, hey. en el seu propi sellet de Black Flag, mm -hmm. SST Records, on van publicar tots els discos. Bueno, an antes, antes otro uh, bueno, ab abans ja havia sacat un altre LP. Bé, abans van treure, si no m'equivoc, quatre singles, en sí, tres single. o quatre cantants, i després van treure aquests singles en formato LP, abans de mm. que sortís el seu primer LP, Damage, hey. i, i inclús van treure un doble LP... Um, que se titulava Everything Went Black, que són mm. les demos i fins falques de ràdio, he, he, he. de concerts, i que són tan recomanables com l'època amb Henry Rollins.. Sí, sí, totalment. I de l'època d'en Henry Rollins, tu que ho saps bé, que mm. ho tens allà al baúl, he, he. ha aquest llibre que és un, tota una joia que és el Get in Band, mm. el diari d'en Henry Rolins amb Black Flack, mm. al llarg d'aquells uh, 4, 5, 6 anys, no? Sí, sí, totalment, sí, sí. Que també, bueno, si ho trobes, és molt recomanable que ho llegis si está traducido al castellano. Y si no, pues si sabéis inglés, en inglés seguramente que también estará pa, totalmente cojonudo leerlo y así cogéis un poco de, de idioma. ¿Qué os hace falta? <ríe> pues mira, posteriormente sacó también un proyecto con con, con otros con otros músicos que tenía Henry Rollins en, en, en SOA y fue una cosa así como un poco extraña, pues fue un proyecto que no sé si sacaron un par de temas, si no estoy mal equivocado, que era un grupo que se llama Enri eh, Enri, eh, Enri, Enri Enrieta Collins, si sí. no voy mal equivocado. Un proyecto de fuerza misteriosa. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, de eso, por ejemplo, mmm, no tengo nada en mano. Sé que seguramente que si tiro de, de internet lo encuentro fijo. Pero bueno, después eh, del 86, aparte de eso, eh, ya a finales del 80, a principios del 90, Henry Rolling, pues, volvió otra vez a la carga y con esa misma gente montó, montó otra banda, que era la Rollins Band. ya eh, Con esto era un poco más eh, una fusión de punk con jazz, con rock... Pff, bueno, una mezcla de, de chillidos, aullidos... Pff, Tremendamente Toda una furia sí, ¿no? sí, toda una furia Y si no Una bestialidad ve, Veáis como justamente Se desmarca aquí Henry Rollins Con la Rolling Band Con la canción Lear So you think you're gonna live your life alone In darkness In seclusion Yeah, I know You've been out there and tried to mix with the animals and it just left you full of humiliated confusion. But the feeling of loneliness never leaves you. It haunts you everywhere you go. And then you meet me and your whole world changes because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop your defenses and you drop all your fears. And you're so busy feeling good that you never question why things are going so well you want to know why got things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction, you'll never forget me. You want to know why? Cause I! que Jo vaig descobrir deia, el 1997 a un d'aquells festivals que s'estilaven tant a la segona meitat dels 90, sí. era el Festival de Madrid, oh. i no sabia qui estava veient. Tampoc coneixia molt de Black Flag, per ser-te franc, però allà un programa que repartien i vaig veure, hòstia, aquesta he cantat en Black Flag, i era un, un tipus amb unes melenes, allà en shorties, sense camiseta, tot ple de tatus, molt diferent al personatge que es a les fotos a la portada del single de State of Allert, que no duia ni tatuatges. Per cert, el single de State of Allert, l'edició original, surteia ja sense cap tatu, sense camiseta amb els jeans i una cadena, i no té cap tatu. I la segona reedició ja l'havien pintat les barres de Black Flag amb rotulador, uh -huh. i això és el que la diferencia. Això és un apunte d'aquests que et donen ja ho metriai, de tant en tant. tant. <ríe> seguramente, seguramente. Que... Hoy me voy a gustar cómo está aquí Jaime, eh... Porque hubiese, a lo mejor, disfrutado, no solo, por ejemplo, de, de, de poner música, sino a lo mejor de hacer hasta muchos comentarios del rollo hardcore punk americano, porque es muy adicto, a, bastante, además. Ma, igual que el que el punk británico, o sea, eh, te puedes sacar muchas cosas que son anécdotas que a lo mejor ni las conocemos nosotros y a lo mejor las conoce bastante. ¿Vols una otra anécdota? Mm -hmm. uh, aquesta canzó, creo que era rise above la que escuchábamos hablando de Black Flag, mm -hmm. la van colar un recopilatori británico. Uh, que se titulava... Mm, ja no me'n record. Era el quart volumen d'una col·lecció de recopilatoris de la música OI, ah, aquell uh, que sortia uh, a Anglaterra, uh, una vessant del punk, no? Que també agradava molt els sesquins, però sobretot també els punks. I si et sembla, uh, la setmana que ve el podem posar. Uh, uh -huh. Van colar el tema Raisa Bouf uh, en aquest recopilatori, no sé si era Carry o Noi, o algun d'aquests. Y, y tenían una conexión uh, tanto tan Henry Rollins como el seu socio y amiga Nayan McKay de Minor 3 sí, sí, sí, sí fijo porque yo he visto muchas fotos de ellos juntos de cuando eran joven y, y la verdad es que parecía muy, pues eso que parecían que eran bastantes quinetes ¿no? o sea, porque iban siempre con el pelo muy afeitado y el rollo además que siempre salían sin camisetas cantando y mira que Nayan eh, McKay el rollo suyo que llevaba su, su o sea su su frase típica, ¿no? Que dicen de tanto de Minos Cir como de Fugazi que es somos pulcros, o sea, ni bebemos, ni nos drogamos, ni, nos, ni somos promiscuos. <risa> claro, uno nos dice, ¿Y entonces cómo después en el escenario vamos, tiene ese, esa transformación tan adrenan adrenanínica y tan agresiva, pues porque justamente viven las canciones y viven las letras como ellos les, les gusta. Estamos hablando justamente ahora de, de la banda de de Alan que era Minor Threat, otra de las bandas que salieran que empezaron a salir ya a principios de es los estray, 80. Estray Sí, Stragay sí, Stragay no, Stragay <risa> no, sí. ¿no? <risa> O Street punk, Que se, también se le denomina a sí, mucha sí, gente pero más de esto los que no consumían alcohol ni... Sí, sí, no, aparte que la movida De, de Minor 3 que tuvieron allí En Estados Unidos pues eso Que, que pues, como hardcore, justamente Hardcore positivo también, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí, ellos justamente pues Querían reivindicar que Como no dejaban a, a, allí A los chavales de De... Joven, o sea los jovenzuelos pues consumir alcohol porque aquí, claro si, si, si, que no es de Estados Unidos a partir de los 21 años cuando puedes consumir alcohol entonces qué hicieron ellos pues hacer conciertos pues para gente que pues que no pudiera consumir alcohol o sea en plan eh, ¿cómo se dice por aquí en eh, gan de tarde Pues quienes tendrían que hacer una gala de tarde Son un grupo heavy longo de Madrid Que viene a Mallorca en una semana Se llama Saratoga uh -huh. No tiene muy buena pinta Pero por lo que tengo entendido la, El grueso de su público Es de menos de 16 años por Y tocar manera. en una sala de palma Donde no pueden entrar ese público Porque tienen que tener 16 años y no, la, 18 16 y acompañados de un adulto si sí tienen menos de 18 sí, sí, sí. y es en relación a las bebidas alcohólicas Bueno, pues es lo que hacían justamente en Minor 3, que aparte ellos su primer LP o Maqueta o, o Demos la grabaron en el sótano de casa de, de, de su casa es una pasada, porque yo lo tengo en cinta y la verdad es que no se nota casi nada. Vamos a escuchar una canción de Minor stream Por cierto Dime Que creo que del otro día de GBH uh -huh. Me han dicho que quiere decir otra cosa. Bueno, puede ser, puede ser. No tengo hay, que... hay varios, ah. hay varias... A ver, a ver, y dilo, y dilo, dilo, ¿te acuerdas? No, no sé si es las iniciales de una ley antiterrorista o antimovida en... Puede en, ser, en, también, puede ser. En el reino uni, unito. Unito. Porque tú dijiste que era... Grandes héroes británicos. Great Britain Heroes. Ya, ya, ya. Pero ya estamos en, varias, en USA Hablando de Hardcore ya hablaremos, Así que al a, final del programa a lo mejor hacemos un concurso rápido para A ver igual Bueno, pues lo que voy diciendo Vamos a escuchar la canción de Minor 3 del grupo de Ian McKay Que se llama la canción In my Age, En mis ojos Oh, es brutal el tema <risa> todo el disco porque es que este disco ya te digo lo escuchas y, y vamos te transporta a otro sitio que también fue una versión de que, de, de que tema era ratos de por ahora, no sé, internacional exactamente, uh, sí, bueno, sí hay estaba... muchas bandas que a Minor 3 pues la han hecho siempre, pues, mm. bueno, como a muchos grupos eh, que te gusta la canción y tal quieres hacer una versión, pues, fijo, porque además mi... siempre cae, siempre cae, siempre cae <risas> ya te digo, Minor 3 para mí siempre que lo escuchaba en cualquier sitio me, me eleva, no sé, a otro a otro nivel Realmente este, este LP que tienes aquí entre las manos es una reco se recopilan sus dos primeros singles en el sello del que hablabas antes, Ditchor. En, en Ditchort", sí, porque bueno, ellos sacaron un par de demos, siempre, ya te digo, eh, la grabaron en el sótano de su casa. que te digo, una cosa es muy extraña, porque el, el, el lema de, de Minor 3 era justamente, pues eso, eh, autoproducirse su, su, su material y no dejarse cazar por las grandes multinacionales, porque era lo que llevaban siempre muy en contra en en algunas bandas de, de hardcore punk, y ellos eran uno de los de los, eh, de los que justamente iniciaron ese tipo de, de movimiento en contra de, de encima también eh, no venderse ni nada en tv que estaban muy en contra de sacar sus videoclips tío también allí en la mtv y a día de hoy en, aún sigue esta ¿Aún casa sigue? de discos sí. y una de las últimas cosas que ha sacado es una reedición de la primera maqueta de fugazi eso es lo que justamente vamos a escuchar a ah, fugazi la segunda, trae, ya la tienes esta, la, este disco no lo tengo pero estoy en, en, en ello estoy en ello estoy, en ello, estoy en ello. ¿Sí? Hubiese habido justamente contactado con un gran amigo mío que sí que tiene bastantes disco de Fugazi, que era el son muy de encontrar, porque la verdad es que Fugazi es una de las bandas también que que es muy diferente a Minor 3, pero igualmente llena mucho en, en gran parte musical, en tus oídos y tanto en sus letras que, que llevan mucha... Llevan mucha... Bueno, lleva mucha mucha salsa, ¿no? Muchas señales, mejor dicho Es que ahora estoy así mirando mirando otra cosa Que estábamos justamente eh, comentando de GBH Es que aquí desde y... las y... finestras Que salpé de capellase o pasase rueda Y están a punto de justiciar en camas tortas Y eso es un desgabell No habrían sí. ya uh, ya, no, sí, es que de haber vingut disfrazados Bueno, vamos a, a lo nuestro Que la música Vamos a escuchar a la segunda bueno, A la banda que después formó formo eh, gay, Con gente también de, de minor 3 Que se llama Fugazi Y la canción es Waiting Run Thank mm -hmm. you. Wow, fugaz y ya sabéis que acaba de salir justamente eh, su eh, editado en un lp lo que fueron sus primeras demos fish demos se llama el lp y bueno el que quiera justamente eh, encontrar cosas de fugazi y pues es fácil tiene una página web que compras ¿no? fácil sí sí sí también o en sea, una página web pero nunca podrás encontrar en teoría porque yo seguramente que si das alguna vuelta por alguna casa de discos si tienen algún algo que por ejemplo alguien la ha pasado Eh, lo, lo, lo encuentras, seguramente cae un precio pff, de estar talado, pero eh, Fugazi mismo ellos dicen que si quieres música suya, pues que vaya a sus conciertos o sea claramente como muchos grupos que cada vez que se editan sus cosas, pues que quiere comprarlo, pues hay que acudir a sus conciertos para poderlo tener Hombre, se complica desde que no tocan, sobre todo <risa> sí, exactamente, también, también se complica bastante <risa> sí, no, pero escucha que quieren hacer una gira no sé si por Europa, por o por estados unidos eh, fugaz y otra vez eh. eso es, eh, es un rumores que se oyen Rumor, por aquí rumores, por mallorca rumores, rumores por mallorca este poco. especial parece de washington ¿eh? si sí, eh, está poniendo bueno menos black flag que bueno las venían de la Paso, costa pasaron. Eh, pasaron de la costa este a, a, a la este pero sí es muy de washington la verdad pero bueno ahora vamos a pasar con otra banda que también eran de ahí de donde venían la flag que era de la ciudad hermosa de california justamente eh, lo que estábamos hablando es que eso que la primera el primer cantante que hubo en la banda de Black Flag, Keith Morris, que yo sé fede que tú eres muy fanático de Kate Morris, te gustaba más Keith Morris cantando en Black Flag que Jerry Rollins, pero vamos. Yo creo que estoy sí, contigo. Estoy, a mí también me gustaba mucho más Keith Morris, pero Black Flag, eh, o sea, Black Flag de Jerry Rollins después no sé, le dio una garra a Black Flag que la verdad es que a mí también me motivaba a estar en los conciertos, pues, eufórico. El chicano, había un cantante chicano también muy interesante en Black Flag antes de Henry Rollins, pero... Sí, duró un poco, la verdad, porque también, aparte, en Black Flag, aparte, estuvo también cantando de escalera, que después fue guitarrista. Mm, o sea, a mí me gusta más Descadena. La lo estuve viendo aquí de guitarrista con con Misfit, ¿te acuerdas? <ríe> que no, una... no estuve No, ¿No sé estuviste, no. Bueno, pues mira, yo sí, la verdad es que fue ver a Descadena de guitarra y a la batería de Robo fue pff, una cosa, tío, como wow. <ríe> no sé, se nos subió, vamos, eh, la emoción a mucha gente que somos fanáticos de de hardcore punk de ahí de Estados Unidos, bah, aparte de ver al, al Jerry O'Reilly, o sea, tal. Pues bueno, eh, lo que íbamos diciendo... que Morris montó después otra banda... También, a principios de, de los 80... Después de dejar a Black Flap... Pues un, una banda... Se llamaba Circle Jazz... Yes, el círculo de los idiotas, me parece... O de los gilipollas, algo así... Sí. Se, se, se llama... Su primer disco, Group Sex... Sex en grupo... Eh, no, yo tengo un álbum... Del 82... Que es el segundo exactamente que se llama Wild on the Street, o sea, salvajes en las calles, y vamos a escuchar esa canción, Wild, wild on the Street, Circle Jacks. wow wild, wild. wild. Come on. Tris, running wild in the streets. Fickler, yes. hay un grupo aquí de Mallorca que le encantaba hacer esa canción en directo. A que si sí, la ríe, eh. Sí. Si sí, confort... sí, nos escucha nuestro amigo Alejo De bajista de monstruos Seguramente que lo estará flipando un rato largo Y si nos escucha nuestra amiga Maki Chuka desde Madrid, también y, eh, Si ya nos escucha tanta gente Lo fliparemos también, nosotros también. Pero bueno, es un tributo Que siempre le hacían monstruos Aquí en sus conciertos sí, eh, sí, sí. Le encantaba tocar esta canción De, de Circles Jazz Capaz, eh, Circles Jazz tuvo O sea, eh, mejor dicho, Kate Murray Eh, después reunificó mucha, Más de una vez a Black Flag O sea, querían siempre hacer conciertos Con lo que era la banda original Pero siempre tenían problemas Porque el cantante que fundó la, la, la banda Que era, me parece que Si no me equivoco eh, gif gif Giffin eh, Estoy, lo cierto ¿Cómo se llamaba el cantante de El cantante original Bueno, el cantante que nunca se ha ido de, de Black Flag No, no Bueno, bueno me parece que se llama Greg Gif no. Greg. O sí, el canta ¿El guitarrista el, el, guitarrista, no. el guitarrista, el guitarrista, guitarrista, sí, sí. El de eh... estaba descadena, que después Greggy. Este, este Greggy, pues siempre ha tenido muchos problemas, aparte eh, ha tenido muchos problemas siempre de del tener el tema del nombre de la flag, entonces claro, ellos cogieron y cuando porque han estado de gira hace hace hace poco o estos últimos años atrás, pero con solo con el nombre Flag. O sea, el Black Flag no lo pusieron, solo ponían flag, bandera y tal. Pero bueno, aparte de eso, eh, Kate Morris montó otra banda, más posterior, más así, más novedosa, de mitad de los 90, así me parece que es, que se llamaban Off. Una banda también, pues pues siguiendo los pasos de hardcore punk americano. Y la verdad es que también tienen, la verdad es que es un par de discos muy buenos, Eh, bajo mi punto de vista Y Larry, ¿qué canción vamos a escuchar de Off? Eh, Western years Pues venga Años podridos, algo así no pues vamos con Off siempre. Creo siempre, siempre, Como aprendido también buenísimos en, en directo estuvieron tocando el año pasado en un par de esquiras allí por por, el, por Estados Unidos y me parece que por parte de Sudamérica ahora que, que recuerdo ver eh Eh, en Argentina estuvieron Sí, ¿no? Sí, fliparon Sí, lo creo Y también estuvieron, me parece que también por parte de Europa En alguno de estos festivales del Rebel Fest este de Inglaterra En la rebelión, mejor dicho En la rebelión, perdón Y no sé si también por Alemania Sé que, bueno, Off aún siguen pues, haciendo pues sus descargas en los escenarios Aunque tenga Kate Moritz ya unos cuantos añitos encima Uno también fanático de Off es el actor Jack Black últimamente le he visto haciéndose fotos con, con ellos y haciendo barbaridades totales, tío en, en haciendo así performance y tal ahí, en, por, por internet y creo que también la banda mallorquina off, fan una versión la banda mallorquina western, oh, máster, fan sí. una versión de off ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, a mí me encanta mogollón porque la verdad es que sí. lo bordan bastante, bastante bien Bueno, nos vamos a ir otra vez a la parte, no, nos quedamos mejor dicho en California, porque vamos a poner un... a otro grupo que también empezaron por ahí en los 80, 81, 82, que es otra gran banda de, de alucinados, como digo yo, <ríe> por el nombre, porque eran los niños ricos del LSD, o sea, RKL otra no baja de imprescindibles del sí, sí. de Harco de Punk también para mí es una de las bandas también a poteos y castido totalmente. Y vamos a escuchar una canción de me que no sé si es del primer o del segundo LP, que es brutal porque a mí me gusta mogollón el rollo de guitarras que llevan ahí tan estridentes, la canción Right on me, derecha hacia mí. Just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 Ya sabéis, esto que estaba escuchando era un directo de RKL La verdad es que es, es como mejor uno puede sentir a esta gran banda Dayu de, de California Que los que tuvimos la suerte de verla aquí en Mallorca La verdad es que era así como sonaba eh, Lo que estabais escuchando, pues en directo, era tres veces más Pues vamos a pasar con otra banda Que pocas veces hemos puesto, me que aquí en este programa Me que una vez hace tiempo pero la verdad es que llevo todas las semanas en casa escuchando y la verdad es que es una de las grandes bandas que a mí también me gusta. Son Tox y Rea y escucharemos, y escucharemos... wow Se nos cuela por aquí. Esto parece parece Johnny Cash que se nos cuela. Por cierto, ¿te gusta Johnny Cash? A mí encanta, No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ya. Eh. Pues a Mallorca ya en Vía la Limaña sí. es un rock and roller sí, sí. que todos conocemos que ha hecho un disco en tributo a Johnny Cash. Ah, ah. Cool. Y si os parece, podemos hacer un especial a comenzar de marzo Amb Tocamos unos temas de Johnny Cash que siempre le no sé parca qué, los a, a mí me gusta siempre Johnny Cash, la verdad es que en casa a veces cuando tengo tiempo lo escucho o sea, Y lo que hizo además eh, antes de, de, de morir con Johnny Cash estuvo cojonuda Haciendo en plan tributo a, a músicos, ¿no? que por ejemplo suenan mucho más posteriores que él Y siempre, pues siempre, son los jóvenes que hacen versiones, por ejemplo, de agente pionera, ¿no? Del rock and roll, pero ahí justamente él hizo lo contrario, él hizo eh, versiones de gente que nacieron más después que él, el, el, el rollo de, de musical. I abans de continuar eh, bueno, sí. amb Toxic Reasons, i ara que hem perdut el fil, sí. tu vas a anar al concert de d'RKL a Mallorca al sí. 1993, sí. imagina't, no? Sí, tinc unes fotos que la veritat és es que si las, un dia les colgaran per Facebook, la, bueno, hi ha unes quantes, però hi ha unes pegant saltos per allà per aquí que són muy bones. Pues doncs tornem a Toxic Reasons i aquest I, álbum Independence, no? Sí, i la canció Mercenari. y rea son... No, mercenari. Doing no canciones, ¿no? ¿eh? Es lo que te iba a decir. Llevamos nueve canciones y tú sabes que siempre en toda la radio siempre hay el top 10, top 10. ¿O el top less? To, no, top less no creo porque no se puede ver. Pero bueno, como top 10 ten tenemos justamente una canción que, mira, te voy a dejar, Fede, que la elijas tú. ¿Sí? Sí. Pues ya le he preparado para... el per si de cas no me deixava, ja... Encaupador. Vale, <ríe> i el pensamiento. Mira, doncs pues a pocs minuts de la 6 de sora baixa d'avui dia 14 de febrer, Carnestoltes, Cames Tortes i Massacre dins Sant Valentín, anem a escoltar una cançó d'una banda americana d'Indianapolis que l'any 1982 publicaven el seu primer LP, Xerram, de Zero Boys. Ah, i... otra gran banda, sí. Ah, sí. T'ho he deixat aquesta. Home, Texas, tu sabes que... Hi havia també molt moviment punts, molt bons. Bueno. Aquest àlbum és imprescindible, si diu la Vicious Circle, mm -hmm. eh, i bueno, és una banda de Toxic Reasons que torna a estar en boga perquè acaben de treure fa, vamos, fa molt poc, eh, a final de l'any passat, un LP que es titula Monkey. Mm -hmm. eh, poc abans, el 2013, havien eh, tret un EP titulat "Prodirt". I, i abans ens pues, hem de tirar 20 anys enrere ah. de la seva... Hey, o sigui, la seva discografia és, és rara. Van començar amb un primer single, un tant Ramonil, mm -hmm. van treure el Vicious Circle, que és el seu àlbum definitiu, i després han fet alguna altra coseta, que des d'aquí no ens atrevim tant a recomanar-vos com aquesta cançó. Civilization dying. La civilització se'n va a la merda. Vamos allá, conservoís.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 en 1984 desde Titoyata a la resta de, de, de, de, de, de, de, de, de... Al me, keep the predators away, birds call by day, cicadas by night, I tune in to the circular symphony, the orchard embraces me, visions of green serenity, Braced in her tranquility, I work, rest, meditate, and survive. El passat dia 29 de setembre del 2014, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, AEPD, va arxivar el procediment contra l'Ajuntament de Solla per les càmeres municipals, perquè no es va poder comprovar que estaven en funcionament. Posteriorment, però, el veïna, el col·lectiu El Veïna, va presentar un nou recurs, atès que una foto del Facebook demostrava que les càmeres estaven en funcionament. Davant d'aquest fet, l'Ajuntament va explicar i va voler mostrar a la premsa local les instal·lacions de videovigilància suposadament obsoletes. A més a més, en aquesta mateixa roda de premsa, l'Ajuntament negava les acusacions del col·lectiu al veïna i aprofitava per culpabilitzar el col·lectiu de deixar els ciutadans indefensos. Amb tot, després de la investigació realitzada per l'agència, aquesta ha dictaminat que les càmeres estaven en funcionament i que, per tant, l'Ajuntament de Solla mentia en la resolució en data 21 de gener del 2015 s'arriba a la conclusió de primer, estimar el recurs presentat per al veïna segon, declarar que l'Ajuntament de Solla ha infringit els articles 5 i 20 de la LOPD tipificat com a falta lleu i greu als articles 44.2C i 44.3.A respectivament tercer, exigir a l'Ajuntament per a que en el termini d'un mes comuniqui les mesures preses per evitar que en el futur es puguin vulnerar una altra vegada aquests articles. Tot plegat, aquesta resolució demostra que les càmeres són doblement il·legals. Primer, perquè el fitxer en el qual s'emmagatzema les imatges no està inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. I segon, perquè els ciutadans no són informats de la seva gravació. D'altra banda, la resolució també demostra com s'ha intentat enganar el poble a través d'una roda de premsa, tant al cap de la policia com al batle de Solla. Un per fer-ho i l'altre per permetre-ho. Haurien de demanar disculpes a tots els habitants. Qui vigila els que vigilen. Qui deixa els, els ciutadans indefensos ara? I seguim repassant el contrainfo.cat I és que trobam el recordatori que està a punt de sortir el Contrainfo de, de, del 2014. Bé, bueno, el Mancol tenen, crec que en el forn. D'aquí a molt poc ja tindrem l'anuari 2014, però mentre esperem que arribi el dia, recordem articles representatius de cada any. Avui us deixam un article, un any marcat per la repressió, publicat a l'edició del 2012, realitzat per l'assemblea de Contrainfo.cat. Això ho podeu llegir, evidentment, a Contrainfo.cat. I, bueno, I passant al continent, el que està passant a Catalunya i a Barcelona, eh, i és que la directa.cat publica un article que diu així eh, Volem que les TASER es prohibeixin des del Parlament abans que els Mossos comencin a fer la servir. Una cinquantena d'entitats impulsen la campanya Stop TASER que pretén erradicar les pistoles elèctriques de les armaries de les policies locals i la policia autonòmica. Volem obrir un debat social sobre el potencial lesiu de les pistoles elèctriques, ha explicat l'advocat Andrés García Berrio, Berrio, durant la roda de premsa de presentació de la campanya per a la prohibició de les tàstres a Catalunya. L'acte s'ha fet a l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i ha comptat també amb la participació de Jordi Morató de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, Laia Serra, en nom de la Comissió de Defensa dels Drets a la Persona del Col·legi d'Advocats, Carles Guillot, de l'associació Stop Balas de Goma i Lluís Ravell de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Això podeu seguir- l'article que és més llarg que evidentment, que està publicat a directe.cat. I ja que, esto, ja que estem amb, uh, amb ses armes i uh, tota aquesta indústria armamentística, uh, també trobem a diagonalperiodico.net uh, un article que diu «Las mentiras del presupuesto de defensa. El gasto del Ministeri de Defensa aumenta por primera vez desde el 2008, un 1,1%, pero el gasto militar real sube al menos un 33%. pero Ortega és miembro del Centro de, las de Estudios por la Paz». Y digo Isis, desde la llegada de la crisis en 2008 los presupuestos del Estado han contribuido a aumentar las desigualdades en la sociedad española debido a los ajustes aplicados en aquellos ministerios destinados al ámbito social y al fomento del empleo. Así durante estos ocho años el Ministerio de Educación ha descendido un 22,5%, el de Sanidad un 12,9%, Cultura un 38,6% y la partida de fomento de empleo un 38,2%. O aquellos otros gastos destinados a ayudar a la recuperación de la economía como las inversiones en infraestructuras que han disminuido un 58,2 o la investigación y más de civil un 26,2, mientras que el gasto militar solo ha hecho solo lo ha hecho en un 17,9% si se tienen en cuenta todos los gastos asociados a la defensa que se encuentran repartidos por otros ministerios. El gasto del Ministerio de Defensa del 2015 aumenta por primera vez desde el 2008, un aparente 1 por 1.1, y digo aparente porque sumado a las partidas que se esconden aumenta un 33%, y es que los responsables de los Ministerios de Hacienda y Defensa hacen trampas en las cuentas, porque a sabiendas de que el gasto final en algunas partidas militares eran enormemente superior, las MINUS valoran en concreto la destinada a cubrir las facturas de los programas especiales de armamento, PEAS, los gastos de las misiones militares en el exterior y los recursos en I+ a nuevas armas. Mes información a Diagonal I això que veníem escoltant, eh, aquesta genial banda, des de, la, de la que som fanàtics des del 1984, és l'LP titulat Devastación de la banda STA. És un grup de reggae instrumental eh, format per diferents puncs argentins que viuen a la ribera del... De la part més occidental de la Mediterrània, i que, com la setmana passada vos dèiem, acaben de treure el seu segon 12 uh, pulgades en vinil. Anteriorment havien tret el, un set pulgades titulat Mobley, autoritat per a ells mateixos, i anteriorment ens havien uh, bombardejat amb una col·lecció de CD's, mini-CD's i altres... Uh, elements subversivos i sonoros. I, bueno, aquesta nit, avui, dia 14 de febrer, tenim l'oportunitat de disfrutar-los en directe. Venen a Mallorca a presentar aquest disc editat per uh, Tower Records a França, i on trobem vuit temazos com aquests, instrumental tots, excepte el primer que escoltàvem, The Seward Collector, on contaven amb, amb la col·laboració d'un element uh, d'un element encara no caic qui és en qualsevol cas eh, avui estaran a la factoria de so de la mà del Dub Club Bueno, des del 1984 som fans del punk, però també m'agraden altres engendres sonors i sobretot el que vengui de la música negra i experimental, també, no? Eh, vos recordam que la setmana vinent, el proper dissabte 21 de febrer, la Titoeta comença els fastos per celebrar els seus 28 anys de vida aquí al Gai de Mallorca. Eh, ho celebra amb una festa i concert al Casal Pere Capellà, des del qual amatem. Uh, quasi sempre no? i feim una festa on venen els convidats d'honor Bialca, un duo nòmada que se troba de gira per la geografia ibèrica i que una vegada més pega el vot fins a les Mallorques per oferir-nos un parell de concerts els recordam? amb un dels discos que han tret els darrers anys titulat Plus Vida que la Música més vida que la música i la cançó uh, Everyone's Talking, No One's Listening un títol ben suggerent que vendria a dir Algo com Tothom està xerrant però ningú està escoltant Pues eso es lo que estabais escuchando la vialca que será lo que veáis la semana que viene tanto en sabotaje como aquí en la fiesta que haremos en el, en el casal pere capella de algaida y aparte ahí habrá más, más bandas eh, como otra que vamos a poner que son de aquí bueno el batería vive aquí el, no no no el batería vive aquí y los otros viven en palma claro y estamos hablando de la banda de hardcore punk nórdico usura ¡Vamos a por ellos! usura seguramente que eh, cuando toquen aquí se nos quita el frío a todos <risa> bueno la parte de usura estará otro grupo que son chule townss y escucharemos una canción de una demo que tienen grabada una demo pero muy privada <risa> nadie la conoce y escucharemos una canción que no tenía título pero después sacamos títulos y la canción surfeando chu townss Oh, my God. Exactamente, esos son towns que estarán el sábado que viene aquí en la fiesta de Tetonita Radio junto con otras dos bandas que son Fracaso Absolut y 45 revoluciones por minuto que nos acaban de mandar una especie de demo con un par de temas bastante curiosos y vamos a escucharlos ¡Guau! Wow, Eso serán 45 revoluciones per minuto. <laughs> Podem... Re... I hem d'escoltar quasi totes les bandes. F... Nos faltat fracàs absolut. Que no tenem nada a un... Usura, fracàs absolut, 45 RPM, Xuletaons, Bialca, dissabte, 21 de febrer, que és al Pere Capellà, entrada de franc ben puntual a les 8 de sora baixa, això uh -huh. s'acaba a mitjanit, i heurà Algo de sopar, begudes a preus populars i moltes bufandes. Exactamente. Segurament que... esperem que no haga mucho frío, pero por si acaso traerlas. I, I vos recordam que el dia anterior a Palma teniu una altra oportunitat per disfrutar de Vialca, ja que com vos deiem la setmana passada actuen al Bar Sabotaje, en el Jonquet, a Santa Catalina, juntament amb la banda mallorquina Marasma. Això començarà a les 10 de la nit el divendres 20 de febrer i l'entrada és gratuïta, també acaba a mitjanit. ¿Qué sembran que todos horarios, raúl me parece un espectacular o sea así después si el que quiera seguir la Cojonudos. marcha nudos sí sí sí no yo, son los mejores prefiero ya empezar a hacer conciertos tempranitos para claro. que la gente y puntuales eh, y puntuales además porque ver gratis eh, y gratis también yo lo he dicho eh, estos dos conciertos serán muy puntuales o sea el que venga un poco más tarde y llegará pues, lo, lo de gratis pues eh, Bueno, yo, está bien para el público de vez en cuando. Sí, sí, sí, pero se hay muchos pagar. sacrificios atrás. ¡Uf! Uh, esto sí, siempre, siempre. Que tiene que tener una pequeña no. recompensa. Sí, ¿no? ¿no? sí, bueno, que los precios módicos... Se entrada, entrada, ah, los precios, Aquí se radio es fuerte, precios Larry. Módico. No solo que los bares se lleven... No, no, no. No, no. no el, los precios de, módicos de, alcohol, de, de ¿no? según qué bares ha una entrada módica, la verdad es que también son, pues, eh, como toca excesivas si, si te vas a un festival y claro vas hay tres días y te dejas 70 euros es otra historia pero las entradas y... aunque seas una banda punk sí. lo que hagas sos un artista exactamente y bueno artista también se valora también el día 20 con dinero va... el día 20 me va que en esa factoría también hay otro festival punk pero yo... Dime, hay... sí, sí, sí bueno vamos a poner eh, una canción de Guadaña entonces si no, pero pero es el 21 ah Pues ¿qué quieres que me hable? No, yo te hablo del día 20, el día 20 eh, en en factoría. En la factoría el día 20 eh, viene un grupo de Valencia que hablábamos sí, la semana pasada. Sí, sí, pero no tengo mi manual. El no, tu, sí, sí, sí, lo tengo, manual? lo tengo. Se llama Manual la banda. Exactamente, hay más pillado. Exactamente. Viene un grupo de, de, de Valencia, no, mejor dicho, de de Alicante. Se llama Manual y estarán tocando junto a Roña, Niño Saurio, Eh, altercado Sonoro y de DJ Estará Calimocho Será en esa factoría de Santa María En esa factoría de esos En pueblo primer San Yagú de Santa María Empezará a las 11 Y la entrada con Con, con su emisión de cerveza Serán 5 euritos Y después el 21 eh, El 21 justamente Lo que estaba diciendo tú eh, Fede Estará justamente tocando Manual junto con Guadaña y con una banda que se llaman Gresca, que también me parece que son de... De, de Calarrayada. De Calarrayada. Hacen o sea, una punky reggae party. Imagínate tú. Pues lo que ibais diciendo... Vamos a escuchar, Vamos a escuchar una de Guadaña. Una de Guadaña, de su, de último, su último disco. disco la Roca de la Pasta la, o algo así. ¿no? no, no, Tambores de Guerra. Tambores de Guerra se llama la, el lp Pero... Me ha a mis oídos que están en proyecto de sacar un quinto álbum de estudio Aparte del DVD directo que hicieron hace un par de años en, en el Grammy Y bueno, vamos a escuchar Aguadaña extra guadaña y ya sabéis el, el día 20 manual en esa Factoría de So y el día 21 manual conjunto guadaña y Gresca en el Carre Rock de Puerto Cristo ahí empezará sobre las 23.30 será gratis Y también en Palma, en la Plaza del Vapor En Bar Sabotaje Otro pedazo concierto también Que viene un trío de youth mayor que son la hostia ¿También el 21 de febrero? También el 21 de febrero El 21 de febrero será una noche muy punk En muchos sitios Porque estarán tocando allí en el Bar De la Plaza del Vapor de Palma Y en, en, en el John Get, La abeja malla y la denostada imagen De su amigo Willy Más Kate Donovan y más Night Son durante que dos DJs que por tercer any consecutiu, pues mira, hacer una orgia sònica <ríe> de humor y han convidat a la Veja Maya a que toquen con ells allí. Pues no me recorda la Veja Maya amb una cançó del seu de disco, uh, crec que era Van Trend 3, 3, de moment, sí, si no m'equivoc. Sí. I aquest de se "Te Pablo les orelles d'Alsinfans, dinero i mamadas". Mira, recordant eh, sempre els concerts de la Veja Maya, que són eh, especialistes també en disfarçar-se. Uh, i fer sempre un bon show a damunt de Setzenari, ben disporats a passar-se bé, a transgredir-te a emocionar-te a causar-te oi, oh, uh, són especialistes en, en, en aquesta transgressió i recordàvem una altra vegada que estem al Carnaval, estem a, a una festa que és una festa llunàtica, em podríem dir i uh, inclús abans que després la, que és la, la religió cristiana també la, la convertís en, en part de la seva d'alguna manera la barra reconvertir també per lo que ells els interessava I és que també eh, una vegada s'acaba carnaval comença la quaresma, aquí a Mallorca recordam, amb altres bandes no sé lo que és la iaia quaresma, no? que és aquella figurata d'aquella predineta que té set cames i que, i que cada setmana se, se n'hi talla una i eh? I també doncs, això recordant que eh, avui ara ja no sé si el deu anar cremat o no cremat en, en, en Carnes Toltes, en aquest ninot eh, que se li atribueixen tots els mals eh, a, a, fets durant tot aquest any o potser bueno, altres se li poden atribuir moltes altres coses no? i és eh, el moment en què se li faci una espècie de judici i se li atribueix tot això i al final se'l crema se'l crema perquè totes aquestes malifetes que, que, que, que en teoria ha fet o que ha promogut i tal, pues quedin allà i comenci un període així ja una miqueta més pur, més net de, de, de tot això bueno, d'aquesta història és el que estem fets les festes quotidianes i però bueno, des d'aquí recordar la transgressió que suposa el carnaval el rei Carnestoltes i, i tot el que envolta en aquesta festa llunàtica i crec que posarem un altre grupillo que... Sí, posarem un altre grupillo d'aquests que també monten un bon show al damunt de l'escenari que tampoc no tenen cap tipus de vergonya i... i som Motor49 evidentment no podien ser d'altres Ejemplo que corre no lo que si sí, sí, sí. vamos a volar. Això era una cançó de les que apareixen al nou CD de Motor 49 on se recopilen fins i 11 temes uh, de, lo, de res que han fet fins ara a nosaltres ens va arribar aquest disco uh, que no té títol per cert i on se els membres de la banda com si fossin mosques a una sopa uh, de forma promocional però t'encantes que encara no ha sortit al carrer ni l'han presentat encara que ahir Motor 49 tocaven a factoria de sol sí, sí, juntament sí, sí. amb Crash. Crash, Riot Cats i 33, I 33 trash. Trash. trash una banda de Trash Crash Trash, trash. Trash, 33. Un trio, es una banda de, un trío, trío. Ah, vale, vale. Crossover, trash, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es muy muy bueno. ¿Sí? Sí, sí pero bueno, el, el disco de Motor 49 sí que tiene título. Nosotros lo pusimos aquí. ¿Cuál es? Eh, menos mal que ha ido Luis. Ah. <risa> bueno, se lo has puesto tú, ¿eh? sí, <risa> sí. En, bueno, eh, eh, per cert, mol, en centren molt d'anys ah, mol en en Lluís, que avui el Lluís. fa els anys. Però dina... El, no? el... Sí. el rei del hi-hat. Fue l'altre dia. Sí, bueno, va ser l'altre dia. Però celebren bueno. avui. Ah, avui. Vale. Lluís, això va per tu. Certa, por cierto, bé. tengo que me llegó de, de Bilbao unas colegas que viven argentinas, que viven en La Plata, eh, penadas por la ley, y me mandaron lo que sería su segundo lp que lo han sacado aquí en Bilbao con otra batería y vamos a escuchar guerreras sé que está el tercero y el caer, el caer. en momentos caerán a ver cómo viene pues vamos por la ley guerrera Por la ley así muy, es muy bueno un, eh. un gran abrazo sí sí sí la verdad final. es que es un punk rock muy white me, sí, me, sí. me gusta me gusta el estilo que, que llevan esperemos que, te, que llegue a tíos. ver si algún día aparecen por Mallorca, pues sí podemos saber hacer algún algún sí. enlace hace tiempo le tenía algo prometido pero bueno pues vamos a pasar con otro disco que estuvimos poniendo por aquí hace un par de semanas que era el que el que sacó menacord y Eh, de cloaca letal La maqueta mítica titulada Nunca siempre sí nunca siempre Aunque aquí está por Rumble Records Hombre, este nos ha llegado De la mano de Rumble eh, un Una, versión en, una de, versión en CD De esta misma grabación, con la misma maquetación El, el insert, uh -huh. formato de G-Pack uh -huh. Esto está grabado En Moralesca Records, en Valladolid en Y posteriormente, pues fíjate Casi 30 años después Se ha editado en vinilo por Metadona Y por CD, por Rumble Records ¿Y qué canción vamos a poner? Eh, ah, La vida me escupe. Pues venga, cloaca de, cloaca de tal, La vida me escupe. La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra... Monsanto da por perdida la batalla por la implantación de sus semillas transgénicas en Europa, demostrando que las movilizaciones ciudadanas pueden lograr significativas victorias frente a los grandes intereses económicos y políticos. ¿Toda Europa? No, España y Portugal son la excepción. ¿Asegura? Monsanto asegura que ha paralizado las actividades de promoción de sus semillas genéticamente modificadas en Europa, así como que tampoco tiene previsto solicitar permisos para la venta de nuevas plantas transgénicas en la región. No gastaremos más dinero para convencer a la gente para cultivarlas, aseguró Brandon Michener, responsable de Public Affairs de Monsanto para Europa y Oriente Medio, en una entrevista a Investigative Reporting Denmark. El rechazo de productores agrarios y consumidores a los organismos modificados genéticamente debido a sus nocivos impactos sobre la biodiversidad, el medio ambiente y la salud a corto plazo y sus aún impredecibles efectos a largo plazo ha llevado a la multinacional a involucrarse en ingentes inversiones en campañas de marketing, implantación, procesos judiciales y acciones de lobby para conseguir la aceptación de sus productos. El anuncio de su retirada supone un triunfo para todos los que han informado y luchado contra su expansión. ...en el año 2001 se promulgó en Europa la, direct la Directiva de Liberación Internacional... ...en el Medio Ambiente de Organismos Modificados Genéticamente... ...y en la mayoría de los países europeos estos productos estaban ya prohibidos... ...entre ellos Alemania, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Luxemburgo... ...Bulgaria, Suiza, Austria, Irlanda y Hungría... optaron por ser zonas libres de transgénicos... ...sólo un 1% de todo el maíz cultivado en Europa es transgénico... Monsanto no ha sido la primera en dar por perdida su batalla por implantarse en el continente europeo. En el 2012, BASF anunció la retirada de sus cultivos transgénicos en Europa, decisión que había tomado hace ya varios años sin injenta por la presión de productores, consumidores y gobiernos. España, reino europeo de los transgénicos. Sin embargo, la información publicada por Investigative Reporting Denmark indica que Monsanto aplicará ...una excepción a la retirada de sus OMGs de Europa... ...aquellos países en los que, que cuente con apoyo de los agricultores o con respaldo político... ...si tenemos en cuenta este último punto... ...tres son los mercados en los que la multinacional mantendrá y expandirá su actividad... ...República Checa, Portugal y España... ...España centra actualmente el 90% de la producción de maíz transgénico de Europa... Mientras que la República Checa este tipo de cultivos están en decrecimiento en Portugal y España continúa su desarrollo. De hecho España centra actualmente el 90% de la producción del maíz transgénico en Europa a pesar de los recelos de agricultores y consumidores. El respaldo concedido a estos cultivos desde estamentos políticos y los intereses económicos han propiciado su expansión. Los transgénicos son organismos modi modificados genéticamente en un laboratorio mediante técnicas que consisten en introducir un ser vivo genes que no pertenecen a su misma especie. Bueno, eso hoy es más largo que el artículo uh, firmado por Olivia Fontanillo, uh, Fontanillo sí, eco, uh, a www.ecoportal.net. Monsanto acepta su derrota. Ahora no me falta que los Atragam de España. Viva la soberania alimentària. i tant, fora, no els ho volem ni de Mallorca ni d'en que esté más con mateix es una banda que se envía desde león la seva demo en formato cassette en un casette berma y en una portada tinta nagra y kartroprmafandi aya tola y en beige y lo que sonará a continuación se si vos en sí, la ve si ya está semana que viene que será justamente un especial como tú has dicho antes Serà molt especial perquè no sé què sonarà a la ràdio perquè nosaltres estirem ben enfeinats sí, engrescant-nos sí. en la festa dels 28 anys de ser titoeta. Sí, sí, sí. A part, te, te pondré una cosa que va a ser la bomba. Wow. Eso i més coses serà en 1984, la setmana que viene. Ens acomiadam amb dues cançons, per què no, de la banda valenciana Disparo. Són les dues cançons que apareixen al seu 7 pulgades compartit amb la banda catalana Arrest que ja quedarà per un altre dia li agraïm a... al celler Little Jan Hammer que ens hagi fet arribar aquestes dues de referències darreres que escoltam i recordar-vos que aquests 7 pulgades el podeu trobar a través de Trabuc Records, Canya Records Broca Records o Cremont Records petits cellers distribuïdores que trobareu fàcilment a... A... al contacte a la xarxa I disparo? Les cançons se fan dir Nadies Perfecto como Monsanto i Esto és es lo que queremos Por cierto, vamos a quemar el el muñeco del de carnaval. Nos está esperando. El Ahora andamos a crema en campas tortas, no sé si arribamos. Bueno, sí, a la semana viniente. Deo